La... ¡Mario! ¡Sí, señor! Sí. ¿Cómo bueno, Domingo, Bien, primero felicitarte no Yo se llamaba más que nada porque eh, tuvimos una primicia, pero queremos que vos no, no, nos pueda corroborar Estuvo Mario Arano hablando por estos micrófonos en un reportaje que le hicimos, y él decía que dos veces este, le ofrecieron a la gente alemana y a ustedes que tienen a Maidana, pelear con Matice y que eh, dicen que no Eso es mentira. Bueno, yo, viste, te digo lo que dice, ¿eh? Bueno, que digan mentiras el problema es que dicen las mentiras. Sí. Seguro que es mentira. Sí. Bueno. Eh, eso, eso dice que dos veces oh, lo de la olla, un ofrecimiento a la gente alemana y que no quieren pelearle a Maidana. ¿Con quién hablaron? ¿Cuándo hablaron? Es mentira. Bueno, es mentira. Y por otro lado te digo otra. El caso de Maidana. Maidana sí. pelea con, con cualquiera. Sí. O... Eh, también buscamos la conveniencia con respecto a lo económico. Ah, lógico. las ofertas que tenemos económicamente son infinitamente superiores porque son boxeadores consagrados, campeones del mundo, de otros países. Eh, y lo demás es... Eh, están diciendo... Es, están haciendo una chicana, una tontería, una mentira. Pero bueno, que hagan lo que quieran. Así le va. No, claro. Nosotros, por eso, eh, viste, queríamos ir a la fuente. Yo lo que digo es... Sí. Es campeón del mundo. Sí. Eh, lo televisan las la cadenas más importantes del mundo. Hemos... Eh, Acordado tres peleas en Estados Unidos de primerísimo nivel. Eh, es un boxeador que pelea con boxeadores de primerísimo nivel. Yo no creo que Matice todavía esté. Yo lo respeto, es un muy buen boxeador, pero no está a la altura ni a la categoría. Apenas ganó una pelea, una. Sí. Eh, el resto para atrás yo no lo, no lo cuento, lo de, de Matice, porque me parece que no fueron entrenamientos. Esta es una pelea la ganó. Sí. Pero <coughs> lejos de, de. Me parece de la carrera de Maidana. Pero Maidana le ha sacado mucha ventaja a nivel de nombre, de presencia, de lo que piden las cadenas de televisión del nivel que tiene, aparte es campeón Seguro, y lo ganó brillantemente el título, ¿no? Y bueno, entonces este, Matisse tendrá que hacer mucho más méritos para pelear con Maidana eh, Jamás nadie nos llamó, nunca para la pelea Matisse-Maidana Nunca Jamás. Eso es mentira. Jamás nos jamás. Bueno, es eh... bueno aclararlo, ¿viste? Si le pagan a Maidana lo que le pagan para pelear contra boxeadores de primer nivel del mundo, sí, sí se fue el problema. Pero no creo, no creo que matice que lleve al público a querer verlo como lo quieren ver a Maidana. Por lo menos hoy. En el futuro, no sé. Hoy es así.